There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors too to if the show is through Cylon looks and with the cue, with the frozen of Marshall's smiles. Like last 1998 show The talk song, no one ever sings The coffee growers line, the comedy divine The bulging eyes of puppets, strolling by the screen He quitado ahí, he pensabais que no volvía, no sé, yo lo que vosotros digáis, de verdad pensabais que no volvía, pensabais que iba a volver a hacer anedonia. Estaba sonando ahora un Un programa de anedonia ya pero bueno el ya tau, el atau, perdón, está sonando un programa el atau, pero bueno yo cuido que si cualquier sentiente habitual de anedonia. ...estaba sintiéndolo pues... ...descantiabas enseguida de que llegara ...de que no era la ¿eh? no, ...no que ya sonara... ...que ya sona en antes... Eh, ...sí, es verdad, hay tres semanas que no venía ¿eh? ...bueno, anda, oye, podéis... ...podéis insultarme... ...podéis fustigarme ...podéis no sentirme... ...que supongo que será lo que la mayoría fegáis... estoy ¿eh? ...este programa pierdo la sentiencia... ...perdo de sentiencia rápidamente... ...cosa que digo vos la verdad... no lle ye tampoco que me moleste demasiado si quieres si quieres al contrario por eso que vos decía yo en Andes de que bueno pues sí que sí que decía yo en antes no decía yo en antes en el tiempo muchas veces quiero decir no en antes hoy en antes otros días decía yo de que bueno pues que al fin y al cabo este programa bueno pues yo estaba encantado de que lo sintiera mucha gente pero no se fae porque lo siente mucha gente, fa ese pa pa hablar yo, pa hablar yo, básicamente no se fae pa pa ninguna otra cosa. Entonces, bueno, pues dejaba de de preocuparme un poco de los de ponerme nervioso el hecho ese de de de ver 200 descargas, De un programa de un podcast de anedonia. Pues oye, qué es que te diga, parecíame un exceso y hacía metar un poquicien, no sé, desasosegau, ¿eh? de esa manera de decirle, teni un certo desesorcio Vendo que tanta xente sentía este problema, que me sentía a mí, decir cosas Non tenía ningún sentido, porque nunca fue la intención Pero bueno, agora ya, por fortuna, está bajando la cosa poqueñera a poqueñén Pero oye, va baixando El amigo cabezón va a tener que incluir un tercer estadio na historia de Andalucía. Él decía que eso tan bueno, tan grandioso que yo cuido que no les una gran elocuencia tampoco ni no sé excesiva, y un poquillo excesiva para referirse a este programa. Él decía que Andalucía empezará siendo un programa de culto y acabará siendo un programa de masas. Bueno, ni, la verdad, ni pienso que fuera de culto a Tempio, eh, alentamos eh, bueno, alentamos ya, ya van casi nueve años, de hecho el próximo que feo, hoy no, todavía no lo celebro, que igual tenía que celebrarlo hoy, no estoy seguro exactamente de cuándo llegué, cuando, cuando nací en Edonia, igual fue en septiembre, igual fue en octubre, no lo sé, igual estoy cumpliendo ahora mismo nueve años y, y no lo sé, ¿eh? pero bueno, yo celebro el siguiente yo celebro cuando me salen los huevos no ¿Mm? celebró el, el entamo de Anedonia yo no sé por qué, ya hay mucho tiempo que un cielo no chobre igual tenía que ser en septiembre para bueno, la semana que viene cuando pues lo no, por pues repasar yo de algunas cosas y ya pues digo si sí, Anedonia entamo en, en septiembre o no chobre que tampoco hay que sea mucho más, ¿no? septiembre o chobre del... del año 2000 eh, 2008 no 2007 perdón el año 2007 y era 2007 en el año 2007 ella por si te un, un rapaz que que no soy exactamente yo ¿eh? Eh, entamaba con con anedonia ¿eh? sencillamente ponía ese nombre porque porque gustaba porque sonaba guapo porque tenía una una forma una sonoridad la palabra anedonia ¿Eh? que parecía que, que prestaba eh, en general prestaban eh, todos los nombres que, que recordaren a, a países, a tierras ¿eh? Eh, yo que sé pues Caledonia ¿eh? Sashonia ¿eh? La, la Perindolonia yo que sé <risa> pero bueno quedó con Anedonia yo supongo que porque por una parte eh, prestaba también el, el componente emocional ¿Mm? por La anedonia es una emoción ¿Mm? o una carencia para sentir determinadas emociones, una imposibilidad para, para sentirles. A lo mejor precisamente por eso lo llamó anedonia. No lo sé porque en aquel momento tampoco no, no ese rapaz no era, no era anedónico o por lo menos no era tan anedónico como fue después más tarde. Eh, igual era un poco menos. Supongo que todo el mundo... ¿Mm? más o menos en algún momento de la vida sin que bueno pues padez esta nedonia. todo mundo tiene un día morno un día esto que non le apetece nada por ejemplo yo cuando yo era mozo yo era muy típico de los domingos domingo nadie decía vaya nedónicos que son los domingos no no decía nadie pero yo era sí no domingo yo era a mí de fin de semana me lo de muchas maneras día de, de pijama, día que no valpa nada, ¿eh? ese espacio de tiempo que está entre, entre el prestoso sábado ¿m? y el prestoso lunes. Yo tardé en aprender que, oye, pues que realmente los domingos y eran un día prestoso. Sí, sí. Eh, cuando, cuando, mira, yo entendí en de, de que los domingos eran un día prestoso cuando dejé de salir los sábados por la noche. Claro, porque resulta que eh, eso de levantar el, el domingo a una hora normal, es de decir, oye, pues si uno que trabaja y levanta todos los días a las 7 de la mañana, pues lo mejor el domingo quiero dormir un poquito más, ¿eh? Bueno, pues puede levantar a las 10 o a las 11, si quiere. Puede levantar a, a las 11. ¿eh? Si ¿eh? Y bueno, pues levanta a las 11, pero, pero sintiéndose bien, porque claro... yo lo mismo, levantar a las 11 cuando te echaste a la 1 de la mañana ¿eh? o a las 2 de la mañana que, que levantar a las 11 cuando te echaste a las 6 o las 7 de la mañana cuesta un poquillo más ¿eh? yo, levantaste con una sensación extraña ¿eh? una sensación extraña que normalmente, o por lo menos en mi caso eh, no sé exactamente cómo definirla, levantaba este o levantábame yo con la boca pastosa, ¿m? la boca pastosa, no sé, un sabor extraño, un sabor extraño, que no marchaba con nada y que estaba allí una especie de, de, de como de carga, de carga, de, de, de tomado, esto que es Asturiano, estar tomado, no te has tomado, pero no un tomado la nariz, no, no, tomado de los huellos de tenerlos llenos de, de llegañes, no, no, no, estar tomado entero. Y de alguno puede decir, meca, nedónico, eso la resaca, y era la resaca, chumabes bien, ¿eh? No, pues no hemos creado, no hemos creado. A no menos voy a decir, pues, que nunca, ¿eh? De alguna vez, igual si podía atribuirse aquella consecuencia ¿eh? a la resaca, que fuera todo todo por la resaca. Pero no, no, porque bien de veces, ¿eh? Bien de veces, bueno, pues ha salido la noche en sin, en sin probar ¿eh? una jota de... ...de alcohol ni ningún tipo de ningún otro tipo de drogas, eh... ...no ya haciendo la conclusión... ...y al día siguiente he hecho una yacería... ...y entonces dije yo, hostia... ...entonces eso que notaba otras veces... ...no era exactamente resaca del, del alcohol... Eh. ...podríamos llamarlo resaca del no dormir... Eh. ...resaca del... ...porque yo tengo, tengo sufrido mucho de noche, eh... Sí, yo no sé exactamente por qué salía de noche. Había veces que lo pasaba bien. Pero si os digo la verdad, cuido que les menos. No voy me a decir que, que no disfrutar de, de la noche, de, eh, de estar con los colegas, de, de estar de risas, de sentir la música, incluso de bailar. Sí, sí, claro que sí. Pero, Pero igual, ponte que eso fuera... La noche de disfrute fuera una de... De, de, de cada cinco que salía se había suerte ¿eh? y luego ya no digamos aquellos días espantosos que que di un sitio porque había fiestas en ese sitio y entonces digo ese sitio y, y claro tenía que traer hasta por la mañana que llegué cuando podía collar algún tipo de transporte que me volviera a, a traer a mi casa y sufríamos yo no sé si que sufría Porque a mí, por lo menos, pasaba ya un momento, una noche, joder, en el que canses, en el que ya estás fartucu, ya no quieres ni fiesta, ni hostias, ni no quieres fiesta, ni quieres nada. Y ahora pues había que seguir, porque, joder, bueno, porque joder, no, porque nunca daba, nunca daba más remedio. Nunca daba más remedio porque no había manera de, de escapar de aquel sitio. Y entonces mirabas cada poco el, eh, el reloj, y decías, joder, todavía son, todavía faltan... cuatro horas, volvís a mirar lo faltan tres y media, y así nada, hasta la hora de venir. Y luego llegabas, ¿eh? llegabas a, a la ciudad, pues, del, ya ya era de día, llaves ¿eh? del, del autocar o del tren, o no que vinieras, y decías joder, qué gana llegar a casa. Pero claro, luego también llegabas a casa, y dices joder, voy a echarme ahora de día, no voy a echarme, Yo he muchas veces por eso no dormir. ¿eh? Valía más, valía más. Eh? La verdad. Mira, llegaba y era de día, pues bueno, seguías alto ritmo. Y al día siguiente, pues echaba este primero o lo que fuera. Valía más. ¿eh? Yo, mira, eso es que lo descubrí. De hecho, mira, algunos de los. Tengo que reconocerlo. Algunos de los mejores días de, de, de la mi de de vida. Sociedad de, de doblete. ¿eh? Acuérdome de uno. ¿eh? Mira, te he colado en mi corazón, ye curioso. Yo presto todo eso de la radio porque por el tema este que tiene la cómo facilita el licitar al cordances. Eh, mirai, al y Acordoma agora, no llevo una cosa que que tuviera que tuviera pensado, nin que me encare recordar otras veces. Acordoma una noche de Xuneto o de agosto, no sé, sé que era en verano. no sé si sigue haciendo la fiesta esa, pero en el lluanco, haciendo ¿eh? todos los veranos una, una cosa que llamaban, bueno, no sé si oficialmente se llamaba sina pero ya es como lo conocía todo el mundo, que ya era los disfraces. Bueno, pero ya era una especie de, de carnaval, de, de carnaval, sí, de carnaval de verano, que cogía la gente, un montón de gente, tiraba para pa el lluanco, ¿Eh? Y, y disfrazábase disfrazábase como si fuera carnaval y hacían lo mismo que se fa en, en un carnaval en, en fecha ¿eh? en, que dijera bueno pues salir de fiesta y empinar el codo y bailar y sentir música bueno pues ¿eh? una cosa como la que se falle en, en, en el carnaval de verdad de febrero pero con la diferencia de que ella era verano y yo me a mí una de las cosas Carnaval siempre fue una fiesta que me prestó bastante ahora lleva mucho tiempo que no me disfrazo o bueno les veces que me disfrazo por lo que me disfrazo yo solo y tengo un montón de gente que está en sin en sin mascaritar bueno en fin no pues mira que no se entrochan que no se entrochan entrochan me yo no son entrochan de paisano respetable Cuido que mira este próximo Carnaval igual tenéis que volver a poner un disfraz que pones unas cuantas veces que no es un disfraz realmente y un traje un buen traje de chaqueta de chaleco un buen traje que que ya era un traje de verdad que tenía que tenía medio vuelo que era pues no conozco muy bien la historia de ese traje. pero sí sé que llegué muy muy antiguo muy viejo sé sé que le oficiaron a a medir para él en aquellos tiempos no es que todavía había sastres que ¿eh? que te tomaban la medida y y te hacían la ropa bueno no en tanto tiempo de eso yo recuerdo cuando yo era niño de ir de ir al al sastre donde hacían los, los pantalones al mi huelo ¿eh? que trabajaba estaba en el mismo viejo y no era ningún sitio viejo ni rembumante era un sitio donde le hacían donde cosían pantalones bueno por la historia ye que yo con ese con ese traje disfrazéme disfrazéme unas cuantas veces ya por digo no ye exactamente disfrazarse porque no yo disfraz ye un traje un traje que yo solía o completé siempre las veces que las veces que que con un sombrero así tipo gangster y de normal afiitaba me dejándome más un bigotín entonces bueno podía decirse que que de gangster no sé no unas veces pasé que diba de gangster otra vez iba con un amigo mío que que iba disfrazado de de mujer y pues a lo fea que era, pues yo iba de de chulo y él de puta pero pues estas cosas no sé qué tendríamos 15 años cuando aquella vez eh? acuérdame que, que fuimos a estilo una discoteca de guajes que, bueno de guajes era los sábados me parece el domingo por ejemplo era desguace llamaban desguace por lo menos unos meses tiempos llamaban desguace los sitios a los que viven los viejos las discotecas para viejos Pues el domingo a desguace ...y el sábado ya era la discoteca de niños... ...ni siquiera era de, ¿eh? de... ...bueno, pues supónse que una discoteca... ...no en un, puede entrar nadie... ...menor de 18, ¿no?... Pues ...ahora, no sé si aquella llena de 16 nada más... ...bueno, yo no tenía ni de 16... ...cuando, cuando me metía en ...una discoteca aquella... ¿eh? ...una discoteca aquella, acuérdame que... ...que pillé yo con una moza... ...por, por primera vez... ¿eh? ...ya ves... Pues, Alcordances, eh, que Alcordances tiene, tiene uno. No me acabas de contar, por cierto, la, la alcordanza de, de la fiesta esa, de, de los disfraces eh, de, del lluanco. Pues algo también que tiré para pa el lluanco, que llegué con unos amigos y marcha para allá. ¿Mm? Pa allá. Y marcha para allá y, mira, ese día sí sí que me cedí, sí que me cedí. Rara vez, porque yo os que yo nunca no fui mucho de muchos decesos, pero aquella vez, dime, sí, aquella vez, este dime, bastante y puff, agarré una melopea curiosa, una de estas que tuve que dormir a un rato, mucha ardiente, vayí tirado junto a las junto a las abuelas de del juanco y tuve que estar allí tirado un pedazo. Después espapilaron me dijeron, van a los mayores. Ahora viene un mejor la fiesta, ahora vamos pa'l Valpa. O sea, ¿Qué es eso del Valpa? Y coño, pues el Balpa en cuestión era un sitio, la verdad, de lo más prestoso que tuve nunca. ¿eh? Y era, los que conocéis, bueno, tengáis salido por Llanco, tengáis ido a la fiesta de alguna vez, conoceréislo perfectamente. Igual no, porque tampoco sé si sigue existiendo, ojo, y era nomás de aquel tiempo. Pero bueno, el balpayer era una especie de discoteca al aire libre, un patio enorme, una quintana enorme y música total, pues toda la gente bailando y tal. Y llevase a última, a última hora. Y era como lo que ahora llamen los los after, los after. Pues aquello sí un after en antes de existir el término after hours. ¿Eh? después de lesores qué sé yo <ríe> Sí, bueno después de lesores y todo pues dirá a uno a las 5 de la tarde y, y después de lesores porque después de las 3 es 4 pero bueno y que se yo que yo pues sería, un after, sería un after y prestaba mucho todo el mundo allí bailando bailando básicamente para ay, perdón ay, bailando básicamente uff dios qué roto, tío, que ruta que acabo ese vino Esto, pásame, no voy a comer cacahuases, pásame lo de siempre. O sea, bueno, en la casa la cual tenía yo una bolsa de cacahuases y a comer cacahuases. Bueno, a lo que tal pues joder, que no me acabo yo de, de contar la, la anécdota esta tan prestosa. Bueno, tan prestosa, prestaba a mí. <risa> a ver, yo no sé si, si tiene nada de prestoso, oye que, oye que sencillamente presto a mí. Bueno, pues que estaba estaba yo contando un nuevo proceso del Valpa que... ...que prestaba, tíos... ...porque ya era eso... patio ...tampoco os penséis que... ...que hay un patio regladín y tal... ...no, no... patio ...de todo, cemento... ...todos con chao... ¿eh? ...todos con chao... ...pero bueno... ...y era muy... ...y era muy... ...muy prestoso... ...o por lo menos a mí... ...oye... ...a mí me gustaba... ¿eh? ...que... ...que yo cuido... Que, ...que yo cuido... ...que yo lo importante... ...y... y la cuestión... ...y que eso... ...como se diba tan tarde... ¿eh? ...y era verano... ...amanecía pronto Entonces, en el rato que, que tuvimos allí, pues poco a poco fue saliendo el sol. La gente seguía bailando, ¿eh? la gente seguía, seguía, seguía bailando, igual que, igual que, igual que en antes. ¿Mm? Bueno, y era una, una cosa muy, muy prestosa, me gustaba mucho. Y la cuestión, es que, bueno, pues ahí acabé de espabilar de todo. Joder, fui, fui haciendo un como para un espabilar. Ahí acabé de espabilar de todo y, bueno, después tiramos para. ...a las al ...oye, no sé qué... ...qué movida hubo ese día con los transportes... ...o bueno, si la sé, que llegáramos siendo la madre... ...igual no... ...no fuimos a acoger un... ...yo no sé a qué hora fuimos para allá... ...igual a las ocho, supuestamente, sale el primero... ...oye, no fuimos a coger uno hasta las diez... ¿eh? joder... ...tela, casi nada, ¿eh? ...pero bueno, pues todo, oye, pues todo... ...ya estaba totalmente desfabilado... ...y al cuarto mes de la... ...de la que íbamos volviendo... ¿eh? decía yo una mega casi que pasando de chanos, ¿no? Vamos a desayunar por ahí y, y luego, joder, pues no sé, vamos a tirarnos al sol, lo que fega falta, tal. Y ese día fue muy prestoso, llegamos a bien, no sé, no sé a qué hora, ¿eh? fuimos a, a desayunar, un desayuno muy prestoso. Eh, planeamos alguna salida que, que después no se realizó nunca. Pero bueno, planeamos, acuérdeme precisamente, planeamos de ir al, al refugio de la Vega do Riello. ¿eh? Miramos las fechas, los teléfonos, todo. Luego no fuimos, nunca no, nunca nos llegamos a ir. Pero bueno, yo conocílo, pero conocí el, el refugio de Vega do en eh, muchos, años, muchos años después de, de dejar de, ¿eh? de tener relación con esta persona. Ya no llegamos muchísimos años después De planear, de planear, de ir. Pero no fuimos, pero planeamos hoy, presto nos la de Dios, hacer, hacer los planes. Y después, recuerdo que, que salimos a callear Pri, fuimos a un, a un parque, ¿eh? un parque de los que arrodean Ubiel. Ahora hay muchos parques eh, rodeando Ubiel, pero en antes había pocos, cada vez más, cada vez más. en aquellos tiempos yo cuido que nada más había dos grandes parques no había ahora yo creo que hoy entre parques y sitios ahí arregladinos que puedes ir a tirarte al césped y tal, hay unos cuantos más, pero de aquello cuido que, que había dos nada más, así grandes de poder meterte en la hierba y tirarte y tal, y fuimos a fuimos a uno de ellos ¿eh? fuimos a uno de ellos y, y allí, allí, nos tiramos, ¿eh? allí nos tiramos y nos tiramos y y tomamos el sol por porque estábamos sin dormir pero estábamos sin dormir y estábamos frescos estábamos bien no sé cómo ¿eh? no sé cómo te explicamos pero bueno eh, qué coño pero si posiblemente no tenga nada que te explicamos pues, posiblemente ¿eh? posiblemente comprendáis vosotros perfectamente esa sensación porque casi estoy seguro de que todos de alguna vez para ello ¿eh? Eh, yo acuérdame de algunos dobletes, acuérdame de sí, acuérdame de otro después de salir una noche bella una noche bella bastante bueno, triste ¿no? una noche bella por cierto que, que coincidía con, con unos poquitos meses de Nedo ya pues digo, Nedo no empezó en septiembre ochobre, pues mira, mira tú por dónde estoy acordándome de, de un doblete de la fecha exacta de un doblete ¿Eh? entre el 31 de de del año 2007 ¿m? y el 1 de enero del año 2008. Ese día, me salí, toda la noche perí, llegué a casa y era de día, acuérdame que senté en el sofá para la tele, de aquella todavía tenía tele, senté en el sofá, vi la tele, no me acuerdo lo que vi, supongo que los, los saltos de esquí, la vida me prestan a mí los saltos de esquitaño nuevo. Ya ves, o sea, un deporte que tampoco... Si es que digas tú, hostia, qué guay, ¿no? Qué deporte más guay, saltar con unos esquís. Pues no, la verdad. Sí. Pero bueno, ya, no sé, por el motivo que fuera, ten, tuve, yo, tuve yo ganas de... ¿eh? tuve yo ganas de, de... de ver la tela aquel día. Y tuve ganas muchos años de, de ver los saltos de esquí. Ya, ya sé que no tienen... que no tiene sentido ningún pero bueno oye pues en fin yo veía los los altos aquí y, y, y la cuestión es que después de decía bueno pues qué coño voy a echarme ahora quedará para pa comer con la con la familia y bueno pues mira ¿sabes lo que voy a hacer voy a agarrar la bicicleta y voy a ir tranquilamente para casa la para casa la mi abuela a, a comer Qué gorpaes. Paso por bien, vos mal, Oye, mi paz me perfectamente. ¿Qué quieres que vos diga? Voy poner un candale. ¿Qué quieres escuchar? Uy, qué pena, no hay nadie en el chat, no tengo chateros. Bueno, pues como no tengo chateros, no puedo preguntar a ver qué qué cantar quieren. Vamos a buscarlo un poco al azar. Vamos a abrir YouTube. Claro, las sugerencias son de de algunos de los últimos temas que que yo mismo punxi pero bueno yo cuido que a ver qué cosas se para aquí qué cosas se para aquí bueno pues mira vamos a poner esta que ahora mismo no me acuerdo cómo yé pero mira qué da, ponemosla y ya está déjame ver que no que no tenga publicidad claro, de golpe en publicidad y nos cagamos, no, no en publicidad. Vale. Bueno, pues sentis ti cantarín y eh en paz un ratito. venga. Que vos peste. Sintiendo, eh, Nedonio. ¿Estáis sintiendo Radio Cuca? Radio Cucaracha. ¿Estáis sintiendo la Radio Libre Dubieu. ¿Estáis sintiendo contar incoherencias al Nedonio miserable? ¿Eh? Pero bueno, que yo cuido que eso es algo que vosotros ya sabíais de sobra. ¿no? ¿Sabéis lo que venís? Que por cierto, no lo dijera. ¿eh? Estamos ya en el, en el minuto 33. El otro día eh, perdón, sentí yo un, un podcast, ¿eh? un podcast en el que en el que también una radio pequeñena, no sé si libre, si esclava, pero bueno, que ya era esclava, me refiero a esclava de... esclava de, de, de del comercio, esclava de las instituciones públicas, no sé, de algún tipo de de esclavitud ese, ¿no? Bueno, pues la cuestión ya que, ya os pues digo, no sé, no sé exactamente de qué de qué espera, voy a poner una cosa ya que. Ya que si no no me centro, joder, quiero poner una, una cosa para pa el cantarín de de después. Joder, este, este micro para acá. Este otro para el otro lado. Y después como estoy oscuro saber es cómo coño me arreglo para ver las letras del teclado. Ay, ay, encima si tiro mucho del, del micro este y marcha. ¿eh? Marcha quiero decir que marcha, marcha el sonido. Joder, chaval. A ver, vamos a ver. ya es que ya es realmente complicado, eh, hacer esto. Mejor la puta, perdí el ratón. Ah, no, ya lo encontré otra vez. Hostia, y es complicado, y es complicado hacer. eh, anedonia porque a ver pongo lo ahí entonces pongo mmm, esto este ah oh, no que no llega esta y qué claro, como un no veo doy el resiente que no llega ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch y esta otra para acá dios lo que puse ah bueno mira no puse lo puede ser bastante bien Ay, coño no puede lo perfecto puede lo perfecto porque porque sal sal aquí vale, entonces ahora solo tengo que y para dejarlo por por pues joder, no no por otra cosa y es que a ver soy tan mago soy tan extremadamente mago que yo no, no traigo ni siquiera la música eh, la música preparada eh, yo aquí ocurre lo que me apetece poner y y y, y, y mango lo en mango internet lo Y ala, siento lo siento lo peri ¡Ay! No te, no te digo yo que, que, ay, que de mucho, de mucho tocar el, el otro micro. El que sonaba bien, de hecho de sonar, ni bien ni mal, ya no suena nada, cojonudo. Esto yeah, yeah, yeah, yeah. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues nada, a seguir hablando pel, pel otro. A seguir, bueno, pues lo primero, eh, pues a vamos a bajar, vamos a bajar esto. Vamos a, eh, a subir los. los micros un poquito más para que suenan un poco mejor y vamos a seguir con la historia porque yo no sé si vos acordáis pero yo al principio ¿eh? alentamos de este programa de lo que estaba de lo que estaba hablando y era de ¿eh? y era de, de del posible noveno aniversario de, ¿eh? de de anedonia posible noveno aniversario que no es un mal acuerdo ahora en ver si fue en septiembre si fue en octubre ¿eh? cuando cuando arrancó ¿No? ¿Qué va? Sí, Igual llega septiembre. Ay, no lo sé. No lo sé. Tengo que revisarlo y ver si soy quien a Si soy quien sabe lo que... Igual no, eh. Igual no. Puedo mirar como muchas las fechas de, de los primeros programas grabados. Pero claro, como ya hubo antes de los programas grabados, hubo otros que, que quedaron ahí sin grabar, pues no, no vos lo sé decir. No vos lo sé decir. Pero bueno, por lo menos el mes. Bueno, ¿qué coño? Si no, ¿qué más da? Además, ¿qué, qué son los meses? ¿Eh? ¿Qué son los meses más que un... un Un mero concilio de las personas para decir, ah, voy a referirme ¿eh? a este periodo del año que voy a poner yo en tan muy final con este con este determinado nombre. Bueno, no, pues vale, <risa> esos son los meses. Bueno, pues ahora como estamos en el noveno aniversario, pues estamos al noveno aniversario. ¿eh? Anedón empezó en sechobre en, en, en se chobre. ¿eh? No estamos ni en septiembre ni en ochobre, en tamo en ese ala ¡Hala! Y se Chobre va del, del 15 de... de no, del 15 no. Va desde el de, de, de acabo de, de San Mateo, por ejemplo. No, desde el acabo no. Llevas preso de en el Tambo Va desde de que entama San Mateo hasta, hasta que pasa el aniversario de la revolución. ¿Eh? La revolución de Chobre del 34. ¡Hala! Vale, pues así no Y el tiempo que dura ese Chobre. Que no sé ni cuánto si eso. Depende del año. pues el Mateo no entama siempre el, el mismo año. ¿Eh? Ala, venga, pues eso Bueno, mira, pues entonces estamos de nuevo aniversario Porque estamos en ese chobre Y Anedonia arrancó en, en ese chobre ¿Mm? o Estamos sea, de nuevo aniversario Tanto yo Como como el como la sentencia Hombre, la sentencia que lleve nueve años <ríe> Y cuido que no hay nadie Que lleve nueve años sintiendo Sintiendo Anedonia Aunque sí que hay por ahí Frikis que, que sintieron Los doscientos noventa y pico Programas de... Poscas, por lo menos, de Anedonia, ¿eh? que queda alguno por ahí que, que no está que en Poscas, pero bueno, así quedó por el cuido. ¿eh? En Andes decía yo eso de que, bueno, las ondas salieron ¿eh? al espacio y seguirán eternamente volando a través de la galaxia y otras galaxias y demás, y a lo mejor dentro de millones de años, una civilización extraterrestre, pues, siente sí, Anedonia. Bueno, después, después de años de soltar la pavallada ...es entenderme de que ya no me tiré... ...que les le eh, ...les de hercianes... ...que reboten en la ionosfera... ...bueno, pues por culo este... ...que se va ...que se va a hacer? ...que vamos a... ...que vamos a hacer? ...eh... A me temo que... ...que nunca va... ...nunca va a, a pasar a la posteridad... ...en fin, que vamos a... ...que vamos a hacer? y entram decía yo entramaba yo hablando de, de aquel rapaz que, que no era exactamente yo ¿eh? y que fue el que puso este nombre este nombre de, de Anedonia no sé cómo después nací yo Anedonia como miserable agarró agarró vida agarró existencia tomó conciencia de, de sí mismo como un, como una conciencia separada de de aquello otro ¿eh? que tiene buena parte de aquello porque a ver fue como si dividiéramos dos dos dos aspectos que bueno medía bueno medía a lo mejor también ahí donde siempre mira mucha gente que, que llama la atención ¿eh? dice va ah, tú cómo alegre que yes ¿Ah? pero claro lo que pasa es que a lo mejor soy alegre con ellos y con otros no yo cuido que todos al fin y al cabo Eh, en mayor o menor medida todos no sé a ver la verdad vez que el espaldabre esto y nada siempre y nunca son peligrosos de usar pero bueno la mayoría seguramente de los que podéis sentir este este podcast eh, seguro que también eh, en cierta medida lo mayor con menos intensidad con más eh, tenéis también doble personalidad o múltiple personalidad ¿Eh? sí eh, yo pienso que sí Seguro que no hay, no hay, de que se comporte exactamente igual en todas las situaciones, exactamente igual con todas con todas persones personas. Seguro que todo el mundo, bueno, pues, con una gente yema más alegre, más de charachero, con otra, con otra yema más triste, con otra yema más serio, función de la situación a que tea. A ver, y normal. Yo cuido con los más patológico igual sería lo contrario, ¿no? Una persona que se ella igual en el su trabajo que con los sus amigos, eh, que se ella igual a la ver en un funeral que en una fiesta, seguro que no hay nadie. Y entonces es, si todo el mundo se comporta de diferentes maneras, que exactamente es lo de tener múltiple personalidad, múltiples personalidades? A lo mayor es sencillamente llevar eso al, al extremo. Ya comenté más de una vez que, para la mia idea, la mayoría de lo que llamen trastornos psicológicos, ¿eh? en especial es los que están etiquetados como neurosis, los que están como psicosis, bueno, pues ya no digo nada porque pueden ser, pueden ser otra cosa que tenga una base de otro tipo. Pero la mayoría de ellos son sencillamente llevar, llevar el extremo, incluso parte de la psicosis también, Llevar al extremo lo que pueden ser comportamientos bueno pues pues un poco raros, un poco tal, pero que no van muy allá. Llevarlos al extremo y, y convertirlos ya en, en algo problemático. ¿Problemático por qué? ¿Mm? Porque si decimos que no dan un salto de calidad, que llena más de cantidad, y una cuestión cuantitativa y no cualitativa, ¿por qué dan problemas? yo recuerdo que me decían eso de la enfermedad en tama cuando el rasgo de personalidad de comportamiento en tama a interferir obstaculizar a ser un pilanjo para comportamientos normales cotidianos ponían un ejemplo pues cuando esa exageración del comportamiento raro pues no te deja ir al trabajo por ejemplo Como si el trabajo fuera normal, ¿no? Y fuera una cosa sana. ¿Mm? Poníamos el ejemplo de, de los obsesivos. Toda la gente somos, en mayor o menor medida, obsesivo-compulsivos. A ver, bueno, ya vos vuelvo a decir, toda la gente no, pues igual. Digo, toda la gente, y llama uno y me dice, oye, Anadónico, que yo no soy ni mínimamente obsesivo. Digo, joder, pues perdone, por usar el. el término todo, cuando realmente debería decir, bueno, pues la mayoría, ¿eh? la mayoría de las de personas somos obsesivo-compulsives, la mayoría de las personas alguna vez, vamos, eh, que si no queremos pisar la tercera baldosa, vamos por la calle mirando para el suelo, haciendo eh, por no pisarlo. Yo no veo, eh, un, en un viejo hay, hay un pavimento en algunos aceres, ¿eh?, hay un pavimento que tiene una serie de baldoses eh, de color claro ¿eh? y, y cada X metros pues, hay como una cenefa ¿eh? de, de baldoses de, de un color rojo haciendo como una especie de, de, de línea de dameru. ¿eh? Bueno, pues muchas veces intento no pisarles baldoses esos es, es roches Roche, entre roches y colores, no sé, decimos Pero bueno, muchas veces feo por un no pisales. ¿Y problemático? supones o de algún tipo de. Yo qué sé, pues de, de, de piláncupa el desarrollo de las actividades normales? No, pues la verdad que no. Y seguro que más de uno de vosotros, pues a lo mayor también tiene alguna de esas cosas que llamamos o llama la mayoría de la gente maníes. la manía de, de no pisar aquí la manía de, eh, de, de limpiar bien los cubiertos la manía de ¿eh? y claro como no interfiere en lo que en lo que el común ¿eh? el común la normalidad la curva normal la cúspide de la curva normal ¿eh? de la campana de Gauss como no interfiere en, en lo que esa masa considera normal no pasa nada ahora caro Si llegó un momento en el que en el que interfiere me contaron muchas historias de, de gente bueno con con trastorno obsesivo realmente problemático ¿eh? que realmente interfería interferían a su vida por ejemplo acuérdome de, de, de un historia de que me contaron me saber si era verdad o era nada más para pa simplificar el, el asunto pero bueno podría ser verdad tranquilamente contarme la historia de una señora extremadamente religiosa, ¿eh? extremadamente católica, en concreto, concretamente católica. Parece ser que la señora, bueno, pues ya era de, de Madrid, ¿eh? y, y, bueno, fue un día en misa, y sabéis que los católicos opinen que la transmigración del pan en carne que es una metáfora, ¿eh? Bueno, me imagino que la mayoría de los católicos no estarán tan tan, tan locos, ¿eh? Estamos hablando de locura, y me salió como a pensar que efectivamente la, el, la hostia ¿eh? transmigra en, en carne de verdad. Me digo yo que no. Más bien pensarán, bueno, no sé lo que piensan, pero supongo que eso no lo pensarán. La historia de que, bueno, pues esta mujer ultracatólica sí que lo pensaba, sí que lo pensaba y estaba absolutamente convencida, ¿eh? Entonces, bueno, pues metíse en la cabeza, apareció hoy que cuando estaban a na cola para presentar la la hostia, que daba dio cura, que supuestamente, según los católicos que creen esas cosas, supuestamente ye parte del cuerpo de de Jesucristo. En cosa curiosa, ella dice el de alguna mediafale de de lo extremadamente gore que llega la religión católica, que la religión católica eh, tiene como emblema un, una máquina de tortura, un instrumento de tortura eh, que en ocasiones se, eh, va más allá porque el, el, el icono máximo suele ser eh, un hombre torturado en esa máquina de tortura y que está en el momento de la máxima tortura, todo sangrentado, todo pinchado, total. Mm -hmm. normalmente después las imágenes religiosas suelen ser también joder sanzo San me paz que y el que está en una parrilla otro no me acuerdo que santo ye que está atravesado por fleches hay una santa que santa y esa que tiene estetes cortaes estetes cortaes y lleva en una bandeja... ¿eh? Y, y santa lucía que que que, que lleva también dos huellos en una bandeja... ...está representada como una mujer... ...con los cuenques vacíes... ...y los huellos en una bendecina... ...pues yo, yo cuido... ¿eh? ...pienso que lleva bastante gore... ...y no digamos ya la parte esa... ...de, de aquel rito... ...el rito católico... ...no sé si todo el rito cristiano... ...o... So, ...bueno no lo sé, no lo sé, no soy experto en estas cuestiones... ...pero bueno que... ...que tiene como punto culminante... ¿eh? El, ...el chantar... ...la carne... y ¿Eh? ver la sangre ¿eh? del, del solo supuesto Dios. En fin, queréis que se os diga, una religión caníbal y vampira, pues, pues no sé, pero bueno, oye, no tiene que ver, no tiene que ver porque hay gente que es católico y que sencillamente es católico como podía ser de cualquier otra religión, y, y sencillamente utiliza ese método como o podía utilizar otro para cultivar la su espiritualidad. Pero esos son también los menos, aunque también que sean los menos los que de alguna vez pensaron en estas en cosas que, eh, que yo suelto. Pero bueno, estábamos hablando de una ultracatólica obsesiva, una ultracatólica obsesiva, que en el momento es de decir a, a cometer el acto caníbal eh, máximo de su religión y dirá a asentar la, la carne del so-dios, pues bueno, parece que un pedacín, eh, De, de ese pan transmigrado, pues, pues bueno, pues cayera al suelo. Y claro, puede ser, han esto contármelo yo en los mismos tiempos que, que yo ya era católico, que yo también fui, pues esto ya no se decía. Pero puede ser que como la, la hostia y una cosa tan sagrada, pues claro, el efecto de, de que cayera de que cayera un pedacito en el suelo era terrible para... ¿Eh? Por una ultracatólica, y no lo vio nadie, no lo vio nadie, así que no lo recoyeron Entonces, para ella, pues bueno, esa baldosa de la iglesia empezó, donde cayera el tal, empezó a atar, bueno, un ya la palabra, pero bueno, que no podía pisar allí, no fuera a pisar la hostia, no fuera a pisar el cuerpo del ¿eh? del Sodior. Podía comelo, pero pisarlo no. Una cosa que también ya es curiosa, pero bueno, pues comelo sí, pero pisarlo no. después llega ya esa iglesia. ¿Eh? ya no volví a ir a, a la iglesia aquella porque no sabía exactamente dónde estaría la tal y entonces mejor no ir a la iglesia después ya ir a todo el barrio de, ¿eh? de la iglesia aquella porque claro, qué sé yo después ya no ir a todo el barrio, yo la ciudad tuvo que marchar la sociedad y bueno, por lo que, por lo que contaban ¿eh? cuando me lo contaron que no sé si sería verdad o mentira pues estaba la mujer esa que acabó viviendo en En San Sebastián, envuelta en plásticos, ¿eh? envuelta en plásticos y subió a una cama de la que no quería bajar nunca, por mi agua ¿eh? a pisar el sodio. ¿eh? No tenía miedo a comerlo, pero tenía miedo a, a pisarlo. Bueno, pues yo cuido, ¿eh? que a lo mejor en ese caso sí que se entiende que bueno, pues la, la manía ¿eh? interfería en su vida. Básicamente porque, bueno, pues, vivir envuelto en un plástico, encerrado en un piso, subido arriba en una cama, pues igual no es muy funcional. Igual bueno, no es muy funcional. Y el resto de las enfermedades, supuestas enfermedades mentales, pues yo cuido que son igual que esta que eh, va, y sencillamente lo, lo que llaman el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo donde se debe ser el llevar el extremo, ...pues la, la, la manía, la esencia de manía... ...la simple manía de no pisar... ¿eh? ...cada tres es otra, la cuarta... ...pues, pues o no pisar, como fuego yo... ...les baldoses de color y crearte nada más peles clares... ...pues lo mejor llevó al extremo hielo... ...que se convierte en el trastorno sexico compulsivo De la misma manera yo cuido que el tema... ...de la múltiple personalidad... ...no deje de ser una situación similar... eso pues pues igual es sencillamente el el mero comportarse de diferentes maneras en diferentes situaciones o ante diferentes personas no deja de ser tener unas múltiples personalidades múltiples personalidades que cualquier persona normal consideraría sanes, y consideraría que es lo más adecuado que una persona por por una personalidad muy alegre que tenga ¿Eh? Poner en práctica esa personalidad alegre en un funeral, pues igual no es más adecuado, no es más más afallado, pues igual sí. Entonces, ¿dónde, dónde podríamos decir que, que se sitúa el fecho ese de que en este cuerpo mío convivan ¿eh? dos personalidades? pero pues al fin y al cabo, dos nada más tampoco van muy allá. Y bueno, que que os diga, tampoco tan, tan deshebradas los dos, ¿eh? A ver, yo aquí fallo mucho teatro, y tal, no sé qué. Tan tan bastante, tan bastante, tanto como llama invertir la atención, que una persona callada, se decir que ir aquí el mismo cuerpo de la persona callada y tímida de repente se convierta en un charrán que nun calla, ¿eh? mira, que llevo 54 minutos hablando. Bueno, seis serían de música, Pero llevo casi 50 minutos fala, que fala, que fala. Oye, mira, eh, menos mal tengo. hay que fue otro inciso. Estoy, eh, este programa en vez de anedonia tiene que llamarse inciso por la por la cantidad de, de incisos que tiene. Metidos en el chat, malagría. Bueno, en realidad malagría, porque porque porque está escrito en sin tilde, o sea que malagría. Y malagría dice toc toc y yo digo, uy, adelante malagría! Eh, encantado de que. ¿Eh? de que pases para mi casa para anedonia. Encantado que vengas a esta tierra ¿no? de lo que estoy contando eso, de que posiblemente pues, el Tamu, cuando se decidió el programa, el nombre de este nombre para el programa, eh, fue pensando en, en las reminiscencias geográficas que podía tener que podía tener el término, anedonia, la, la tierra de anedonia. Oh. Después hubo otras otras Otras implicaciones, pero bueno, oye, en fin, <risa> implicaciones que además fueron, fueron predictores en, en ese momento, fueron, como se dice, eh, futurólogos, fueron futurólogos. Bueno, pues que estaba yo diciendo eh, que eso que al fin y al cabo lo mejor, oye, pues no va la cosa más allá de, de sencillamente, de sencillamente pues, ser un, un determinado rasgo de personalidad, ...y de estar en el borde de, de, de la personalidad normal... ...y la neurosis, esto de tener múltiples comportamientos... Y tú que también, eh, también en la sabiduría tra tradicional... ...entiendes que hay un grupo de personas... ...que tienen doble comportamiento... ...porque siempre te cuentan eso de... de ...cuidadín con los que tienen dos caras ¿eh? ...aunque yo cuido que, el, que la múltiple personalidad... No, ...no se refiere tanto a eso... porque eso refiere más bien a una única personalidad muy concreta, ¿eh? que es la de esas personas fuines que, que no dan la cara. Pero bueno, por ejemplo, mirad, tal a, el, el arte ese, ¿eh? bueno, no sé sea, cómo llamarlo exactamente, ¿Eh? la, la disciplina esa de la astrología. La astrología cuida que, bueno, pues que hay diferentes rasgos de personalidad en función del momento del año en el que en el que nace una persona. Ellos atribuyenlo a la influencia de los astros, las estrellas, que en ese momento pues están en determinado lugar. Hombre, una cosa que en principio, ¿eh? siguiendo ese principio que tanto me presta a mí del pluralitas non ponendas sin necesitates, ¿eh? la navalla de Ocam, pues yo cuido que tampoco bueno, tiene mucho mucho aquello proponerlo ¿Eh? Esa, esa argumentación, pero bueno, en la cena también acordáis de eso que yo suelo decir casi siempre: que las cosas, les, la sabiduría popular normalmente está ahí por algo. ¿eh? Normalmente está ahí por algo. Si mientras es una serie de siglos pues, he dicho una cosa, pues seguramente que tiene su fundamento. No quiero decir a lo mejor que. ¿eh? Que el, ...que el fundamento real... ...el criterio real sería el, el que... ...el que ellos entamen... ...el que los defensores de, de esa... ...de esa doctrina entamen... ...o de esa disciplina... ...pero bueno, que está ahí y que llegue por algo... ...que seguramente si, si... alguien se preocupara en investigar... ...en buscar y tal, pues podría encontrar... A ...lo mejor pues los, los... ...los entamos racionales... ...los fundamentos racionales de... ...de esa disciplina... ...yo no creo... No bueno, veo muchos motivos para creer que la posición de los astros vaya a influir en la personalidad de un, de un ser humano. Más inda cuando los, los astrónomos pues bueno, pues bueno, dicen que, que, que efectivamente los astros, también donde dicen los astrólogos, ¿eh? los, unos son los gnomos y otros son los logos. ¿eh? En este caso los gnomos son más... Y una cosa curiosísima, pero en este caso lo, los gnomos son más racionales que los logos, ya ves tú, ¿eh? paradoches de, de la vida. Bueno, pues que eso, que dicen los gnomos, que en el entamu de, de lo que dicen los logos, igual y era verdad que, que los astros estaban en el sitio ese que ellos dicen, pero que, que joder, que los astros van moviéndose, ¿eh? como les las demás cosas, y entonces los, los mismos astros que estaban en el, yo qué sé, el y 6 de mayo, eh, pues también en un sitio y tal, hay dos 2.000 años, pues no son los mismos que están ahora el 16 de mayo. Entonces, bueno, pues eh, esa allí eh, bueno, es pues, el argumento con el que tiren para abajo, es lo que dicen los, los logos. Pero eh, yo estoy diciendo que por algo será, oye, no sé, yo nunca me molesté mucho, mucho en el tema. pero sí que por ejemplo le llamó la atención cuando me explicaron también una vez hoy te contamos montón de explicaciones que que me dieron sobre enfermedades mentales pues contaronme una cosa que en principio parecía bueno curiosa no se conocía la causa pero sí se veía que había una correlación entre gente con con enfermedad mental y y de nacimiento Puede ser que entre las personas que nacían en invierno había mayor porcentaje de gente con enfermedad mental que entre la gente que nacía en verano. Bueno, pues no pode ser casualidad. Bueno, sí pode ser casualidad. Hubo los que plantearon hipótesis para intentar explicar aquello y había una hipótesis, bueno, en principio bastante razonable, que era la que me explicaron a mí. que bueno pues supuestamente si bien, el, si bien la neurosis no tiene caso a física la psicosis sí a ver, yo no veo ya sabéis que lo dice muchas veces yo no veo separación ninguna entre lo físico y lo supuestamente psíquico eh, más allá del, del mero constructo teórico que nos corremos los los humanos pero bueno el caso es que eh, eso que entendían que que no que llegue la les psicosis las enfermedades mentales graves donde hay separación de la realidad pues sí que había una base de algunos otros elementos orgánicos que no había en el caso de de las de les neurosis ¿Mm? bueno pues decían y yo pienso que bueno pues que ya era razonado de que si el problema era una deficiencia física de base que guapamente oye pues un bebé recién nacido y que nace en la época más dura del año ¿m? el invierno bueno, depende de, de en qué latitud tengamos igual el ya más duro el verano que el invierno pero bueno, supongo que aquel estudio aquella correlación veíase más en más en en latitudes de invierno duro ¿m? me imagino me imagino ¿eh? no, no sé, ver, esto ocurre se ahora de ¿eh? hecho no, no lo pensarás nunca hasta ahora Bueno, pues la, la historia de que decían, oye, pues mira, en una época en la que es más probable eh, coger virus, coger enfermedades, eh, pues oye, pues tiene muy muy razonable, muy razonable eh, pensar que pensar que oye, pues que realmente la gente que nace en invierno coge más virus y que esos virus, virus, enfermedades, lo que sea ya, pues que contribuyen a, a esa deficiencia que, que puede ser el disparador de la, de la enfermedad mental. Bueno, pues sí, yo pienso, pienso, ¿eh? no tengo ningún dato que lo avale, que el, la astrología pues, tiene, el, no tiene pies ni cabeza, pienso. Pero sin embargo, una cosa allí que el, lo que ellos argumentan no tenga pies ni cabeza, y otra cosa ya que a lo mejor no haya algo De verdad, ¿m? hay un cierto bueno pues un, una base de algo razonable del hecho de que las personas son diferentes, se comportan de manera diferente en función de, del momento del año en el, en el que nacieron. ¿eh? A ver, también yeah, para pa, pa, mí, para mi idea y para pa, mi conocimiento, la mi experiencia, una baballada pensar que las personas son todos más o menos iguales. ¿eh? En, en, en función del tiempo en el que nacieron pero no me parece de una locura excesiva eh, pensar que puede haber una cierta tendencia eh, o una cierta mayoría eh, un cierto mayor porcentaje de probabilidad de determinados conocimientos en determin, de determinados comportamientos según la, el tiempo del año en el que nacieres y bueno por supuesto como tampoco tengo yo nada de, de determinista ¿eh? Ni se me ocurre, ni se me ocurriría pensar que esos razonamientos se eh perdón joder, con los razonamientos, que esos comportamientos se llaman así porque sí y no pueden cambiarse. no De la misma manera que yo pienso que puede cambiarse el comportamiento en cualquier situación, también por muy determinante que fuera ¿eh? la, la influencia del momento de nacimiento en el comportamiento, Estoy absolutamente seguro de que de que eso podría podría cambiarse. Life, life, life, bueno, que si nunca que se si nunca dedico dedico cantarinos, ¿eh? bueno es mentira, muchas veces tengo dedicado cantarinos, pero bueno estoy voy a dedicarlo ya que estoy hablando de dobles personalidades. Voy a, a, ¿eh? voy a dedicarlo a una, a una determinada personalidad. Eh, voy a dedicar este, este tema a Lucía, creo que Sánchez es Sánchez del primer apellido y estoy absolutamente, absolutamente seguro que el segundo y es, es amargo. ¿eh? Lucía Sánchez Amargo. Eh, no sé si estará sintiendo esto, no creo. ¿eh? No creo porque no cuido yo que haya mucha gente sintiendo esto en directo. Eh, ¿sentirás el, el podcast de alguna vez? no creo tampoco ¿eh? o igual sí, igual me sorprendo si de alguna vez sientes el, el podcast, fázmelo saber inmediatamente, ¿vale? venga, hoy ponete un, un cantarín que posiblemente a ti no te guste pero gusta a mí y este programa, bueno, pues lo importante es hacer cosas que me prestan a mí no sí, ya lo sé, que no es lo, lo habitual, pero pero bueno pues, en fin, oye The, the hate is coming over me. Eso de, de seguir sintiendo anedonia, seguir sintiendo al anedónico miserable, seguir sintiendo a Radio Cucaracha. Y no te puedo decir ninguna mentira, ¿eh? Pero bueno, con lo poco que queda, joder, tampoco llegue cuestión de ¿eh? a lo mejor de decirlo. Porque, sabes lo que pasa? Que llegué es que estoy muerto sueño. Estoy muerto sueño, sueño, miráis. Eh, llevo unos días por H por B, o por Z o por Y, ¿eh? Eh, durmiendo poco. Yo sé sido de dormir mucho, eh? pero bueno, un tiempo a esta parte dije yo, mira, pues el tiempo que te que estoy durmiendo, yo el tiempo que pierdo. Y no ya que la mi vida sea muy interesante, pero pero hay instantes que presten, y mira, como son tan pocos, eh? como son realmente tan pocos, la verdad ya que, bueno, pues cuando unos, eh? unos pequeños faragulles de eh? de tiempo de, de la vida presten pues mira hay que aprovecharles y si para aprovechar esos faragulles tienes que dormir menos pues duermes menos y si dormir menos hay que pasar sueño pues tampoco es tan grave no pasa sueño yo cuido que en fin que tampoco lleva tanto y el caso que llegue que oye que acabó ya un saludo enorme como siempre para todos los que tuvieron el 107.3, eh, mismo que para todos los que descarguen el, el podcast un saludo para madre que tuvo que tuvo en el chat y que va a sentir el podcast porque es que yo incapaz de coger la emisión por internet un saludo para todos una pequeña un pequeño anuncio a lo mejor allá en no el aviso mañana No, pero como no sé seguro, pues tampoco lo digo seguro, ¿vale? Solamente un saludo, un beso para todos y ya sabéis lo de siempre. ¿eh? Por favor, tened cuidado, joder, que no nos collan, ¿vale? Venga, hasta el mar que viene. que todo lo que te han contado y todas las mentiras que te ha hecho tragar en el colegio, el señor maestro solo ha servido para que ahora sepas que esto Es un cabelo, pura y simple tomadura de pelo Porque ahora el pasado por arte de magia Tiene vida propia y va cambiando Según convenga tener biografías En la enciclopedia, limpiando con total Para que no vuelan los hechos Que nunca es bueno que la gente sepa que reyes y presidentes son Y serán por siempre Grandes figuras sin ante quien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 ¡Que no te cojan! ¡Que no te cojan! ¡Que no te cojan! ¡Que no te cojan! Eres un ganijo pero sabes ya que a la vida das comerla Pero esto es lo que hay y eso es lo que pasa Si no quieres caldo toma siete tazas solo sauna una pisándote la chepa Arranfla Trinca Malversa Que siga el paso doble La cuerda flamenca Viva las cadenas, rompe ya tu silencio. Dale el dolor que te dio primero. Une toda la disidencia, piensa y que no te cojan. Que no, que no, que no te cojan. Que no, que no te cojan. Que no, que no, que no te cojan. Que no, que no te cojan. no, que no, que no te cojan.